Creo que、eh, fue durísimo parar así.、Eh, creo que estuvimos a la altura de las consecuencias durante 10 minutos nada más. Y, y nada, no, no pudimos controlar. Te vuelvo repetir: estuvimos 10 minutos en cancha, que fue el primer cuarto, y después. Ellos sacaron su s diferencia, s jugaron tranquilos y nosotros no pudimos encontrar la vuelta. ¿Les cuesta ganar de visitante? ¿Todavía no pudieron ganar? ¿Tres partidos ganaron nada más, los tres del local? Sí, seguro, nos cuesta muchísimo.、Eh, sabemos que no nos sobra nada. Nosotros tenemos que doblegar el esfuerzo, más a h o r que no está Luca, que también es un jugador muy importante para nosotros. Y... Nos va a costar, nos va a costar, pero no, no tenemos que salir del foco de lo, de lo que hacemos, tenemos que confiar, tenemos que, que, que seguir jugando.、Pues、hoy fue muy claro, durante el primer cuarto hicimos creo que bien las cosas, jugamos a que nos hagan 18 y 17 puntos y después, a la primera que, que no salió, empezamos a dudar, a dudar y, no, y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Así que creo que tenemos que ser regulares. ¿El Quilmes que tiene que jugar de visitante es el que jugó el primer cuarto? Totalmente. Eh, a ver, sacando este partido、eh, lo que fue el, el de Comodoro también, nosotros jugamos partido de visitante bárbaro que nos costó a l final, pero haciendo、eh, gran parte del partido lo que tenemos que hacer.、Eh, y hoy no, no, no fuimos constantes,、no, fue un momento egoístas,、eh, todos a jugar a un pase, a, a querer solucionar todo con una sola pelota y ese no es el camino. Tenemos que, que jugar en equipo. Eh, lo sabemos hacer, los partidos que ganamos los lo jugamos así, así que bueno, hay que sacarse esto. No somos el, el, el equipo que, que estuvimos en la cancha, hay que mejorar y tenemos revancho. Sás un jugador con experiencia. Recién nombrabas a Lucas Vildosa, jugador que se oriera va al Vasconia.、Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves a él?、Eh, bueno, nosotros es un jugador fundamental, es el goleador del equipo, es el que lleva adelante todo. ¿Le、eh... está costando esta liga? ¿A él? Sí. なぜかいうと、これは彼は自分のチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチームのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチのチの Lástima que bueno, tuvo el golpe, la, la, la práctica previa al partido. Y, y bueno, nosotros en los puntos, en los puntos lo, lo sentimos, son 16 puntos, casi 20 que hace por partido. Y, y bueno, nos cuesta bastante. ¿Podría haber sido diferente el partido de hoy con él? Pues no me quiero agarrar de eso también.、Eh, capaz que estando él,、eh, hubiésemos sido. Teníamos otra carta de gol, algo que para preocupar a, a, a Ferro también, pero. Pero bueno,、eh, no sé si h u b i e a sido diferente. Creo que hubiésemos hecho un, un esfuerzo, digamos, al menos. Muchas gracias. No, gracias.